Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750 2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la Comunicación Popular. Uy, qué sexy se puso la Comunicación Popular. Radio con todo. 72. Una mañana me estreché con el mañana como quien cae de la cama somnoliento sin aliento, el peine surca va la calva, las zanjas en mi frente como un pentagrama que la vida se encargó de componer. Ahora el espejo me devuelve corrupto, ¿Qué habrá pasado con el flaco algo volado que pensaba? en radio comunitaria con todo en esta mañana lindash, llena de humedad buen día Luigi buen día Carro, ¿cómo andas? bien, medio enferma sí. no, se te ve media así ya, no, jodida me pero bueno, ¿vos? ¿cómo estás? Ah no bien, ah, ando bien bien bien. me costó levantarme hoy oh, sí, mí me... también muchísimo sí. está para dormir todo el día. Me, me acosté tarde viendo un par de películas ¿Qué miraste? ¿Eh? ¿Qué miraste? ¿Qué vi? A ver... Siete años en el tibet. No. Larga pero. película. también me acosté tarde. Me quedé mirando el partido con mi papá y después... Ah, el 1-1 de Boca. No, oh, sí. ¿Lo ese tenía bueno, ahí la el partido? Sí, ese gol que dentro. entró en Pero bueno, ya vamos a ir a Brasil. A, Brasil. a ver qué pasa allá. Bueno, Luigi, hoy... ¿Cuándo vino... juega? ¿Cuándo juega eh, en el partido? No sé cuándo es la próxima. Es en Brasil, pero no sé si la semana que viene. No ya, después de la final es el paraguas, Luigi? No. Bueno, capaz que nos va a agarrar la lluvia, ¿eh? Hoy neblina esta y probabilidad de chaparrones en la capital federal y Gran Buenos Aires. Ahí hace calor, está un pesado, ¿no? Está bastante pesado. Y ahora dentro de instantes instante vamos a estar diciendo bien cuántos grados hace y la humedad y todo eso. Bueno, si ¿querés? Pasamos unos temitas y después empezamos con las noticias de hoy. ¿o ¿Querés hablar un ratito? No sé cómo tú, tu, tu día de ayer, acá, antes de los temitas ayer eh, ayer estuvo novedad? bueno ayer si, sí, fuimos a una excursión el curso de taller de fotografía del centro cultural ah, mirá. estuvimos en 900 color acá en la 12 entre 148 y 149 es eh, como un laboratorio donde hacen las fotos y entramos y muy copado el, el chabón de ahí nos, dijo, nos, nos enseñó, mostró cómo se trabajan es? las fotos, como como las, cuando vos vas con 9, una foto. Color, ¿Cuál es? A ver. En la doce. Sí. Ahí donde van los colectivos. ¿sí? Entre 148 y 149, mitad de cuadro. ¿Acá no más cerca? Sí. Ah, claro. eh, Nos mostró cómo se recupera una foto, ¿viste cuando es fue una foto así media vieja o media arruinada? Sí, sí. Como las pixelas Pero estuvo muy bueno. Aparte nos sé, nos anotaron ahí y tenemos unos descuentos bastantes importantes en las fotos, en los Ah, bares, sí. Entonces. Mira, mira. Bueno, estuvo muy bueno, güey. El bueno. dijo de que lo que necesitemos, que vayamos, que él nos iba a asesorar. Muy buena onda, de ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí estuvo bueno. Y bueno, nada. Y hoy iba hoy pensé de vuelta o no? No, no. Ah, pues Ah, claro, ah cambió de día. No, no, no cambió el día, o sea, fuimos ayer porque teníamos ayer el, la excursión y como fuimos ayer, hoy no se si hace. Y el miércoles que la viene notita con tu mamá de eh, autorización <ríe> autorización y la semana que viene también el miércoles porque vamos a no me acuerdo qué vamos a hacer pero creo creo que la semana que viene se viene el desnudo vamos a sacar fotos desnudo grabo sí. <ríe> ¿no? quiero participar de taller <ríe> <ríe> me voy a sumar el jueves <ríe> se sumó una chica ayer así que podría sumarte, si ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, hay sigue sumando hay gente en invierno puedo uh -huh. sumar. Se sigue sumando gente y bueno... Le... una cámara digital así cualquiera? Sí, yo tengo una cámara. Una profesional, no, no, una... todos tenemos 2020... cámara común y es más... J.K., J.K. <risa> y es más, si alguien no tiene cámara y quiere ir, está invitado a ir, puede ir porque hay... La profe presta cámaras y se puede... Usamos entre todos las cámaras de nosotros, así que no hay drama. Ah, así bien, que bien. les cuento a todos los que quieran ir... Eh, El taller de fotografía como el de artes visuales, como el de guitarra, como el de apoyo escolar, como el de porcelana fría, el de inglés, el de murga y el que se sumó ahora de tejido. Eh, los encontrás en el Centro Cultural de la Juventud, en la calle 144A, entre 22 y 23, el número 2222. También puedes entrar al Facebook y contactarnos de ahí. El Facebook es S.J. Verazategui. Y el mail es centrocultural de la juventud arroba o te puedes acercar a la radio, a la calle 10 entre 147 y 148, número 4798, llamarnos por teléfono al 3750 2211 mandarnos un email a radiocontodo.gmail si quieres hacer un programa radial también en estas vías de comunicación o entrar al Facebook de la radio con toda comunitaria. Y desde dónde nos pueden escuchar, Richie, en vivo. ¿No pueden escuchar, no pueden escuchar por por, <risa> por. radiocontodo.urbospot.com.ar. Muy bien. Repito, y también ahí están Rayocontodo.blogspot.com.ar Muy bien. Y ahí también están colgados los programas de Último Acto, por ejemplo, ¿no? los spots lo que no está censurado sí ah. <risa> lo que se puede ah y también hay unas hay notas no que en el blog que en el blog también hay como hay notas no cosas que se escriben sí de... sí hay notas porque que tenga algo para escribir algo que le guste la otra vuelta vi una de de Fede, puede ser una carta que le había hecho a último acto ah sí sí, sí. después la podemos leer también Bueno, Luigi, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poco de No te va a gustar. Dale. No te quiero acá. Ay, bueno, y no me lo digas así, Luigi. Difícil. Pasee algo y mm. llegara mañana Let's yeah. Tercera temporada Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio Te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo.gmail.com O acércate a la calle 10, número 4798 También te podés comunicar al 37502211 O meterte en www.radiocontodo.blogspot.com Vos podés, sumate Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacar. Adiós. Se dijeron adiós. El tiempo es exacto. Pero su amor no. Bueno, Luigi, después de tus lindos temas, te paso a comentar. Un poquito eh, Las noticias, querés? Dale. Con Paraguay como eje central del debate, comienza la cumbre de presidentes del Mercosur. La cumbre de jefas y jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados se celebrará jueves y viernes en la localidad de Baimayé. Será en un encuentro que tendrá como eje central el golpe institucional que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo. La crisis en Paraguay también se analizará en una reunión extraordinaria de UNASUR que se efectuará tras la cumbre del Mercosur y allí también habrá una declaración sobre la grave situación política planteada a partir de la destitución de Lugo. La reunión comenzará mañana con el encuentro de cancilleres que terminará de acordar los documentos que aprobarán el viernes los presidentes en la sesión plenaria que será encabezada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien está a cargo de la presidencia pro tempore no sé si lo dije bien pro tempore cómo se dice Luigi cómo cómo se dice a ver <coughs> eh, repetímelo pro tempore dice así se dice eh, eh, no pero tampoco sé cómo se dice de verdad A ver, vamos a ver cómo se dice de verdad Digamos que es como algo temporalmente Y sí, bueno, es un tema que en el Paraguay Que bueno, hay una crisis política Después del golpe parlamentario Hacia el presidente Lugo Yo lo digo considerando el presidente legítimo del Paraguay no a su vice Federico Franco siempre fue opositor desde el principio que asumió el cargo de primer mandatario del Paraguay y está bueno que bueno se discuta eso en la Unasur y en el Mercosur ya o sea que man, los países están sancionando al Paraguay con la no admisión de, de en la Unasur y en el Mercosur Sanciones económicas en la que luego se quiso Como que a ah, me pues iba a participar de todas las cumbres, pero después me dijo, no, no me meto si no me van a decir que soy desestabilizador y que le hago el juego a, de, a los países extranjeros, <risa> somos vecinos, todos somos latinoamericanos. No, pero Federico Franco fue a decir descaradamente que se está haciendo una nueva triple alianza contra de Paraguay. Se me parece. La verdad que atentó con la institución democrática Fue él bah, Se abusó de esas herramientas democráticas No todos pensamos igual Pero esto no es River Boca Queremos que gane Argentina La presidenta Cristina Fernández de Kirchner Afirmó que el país debe seguir creciendo en armonía y en paz Al inaugurar en la provincia de San Luis Un establecimiento de producción porcina Al llegar a San Luis, Cristina Fernández Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por militantes del aeropuerto local y allí mismo dijo que se necesita un país en el que se discutan ideas, donde cada uno valore lo logrado en estos nueve años. Tenemos una Argentina orgullosamente de pie en un mundo que se derrumba. Seguiremos trabajando como desde 2003 con la, fuerza, con la misma fuerza. Vengo a esta tierra a dar una muestra de lo que es nuestro proyecto, enfatizó. En ese sentido dijo que se tiene que poner el esfuerzo para poder seguir creciendo en armonía y en paz. Luego la presidenta, recorrió la empresa productora de carne porcina que contó con asistencia del Ministerio de Agricultura. Sí, qué tema el de ayer, ¿no? Sí. La marcha de Moyano. Que... Y sí, la verdad que con esto ¿no? coincido con la presidenta y... Y a, aunque no haya mencionado directamente ¿no? a la movilización, se dirigía a, a eso, ¿no? Cuando decía que no todos pensamos igual, pero que necesitábamos las mismas cosas, ¿no? Que nuestros hijos vayan al colegio, que el país crezca, que se valoren sus productos, conquistar nuevos mercados inversiones. Porque al final, de hecho, sí estamos como que... O algunos quieren que gane River, otros Boca, pero en realidad es verdad, sí, somos es como... uno mismo, somos argentinas. Tire y afroje, ¿no? Todos tienen que tirar no mismo puede lado. tirar más de la cuerdita y claro. amo más, ah, yo. Es lo que todos necesitamos, ¿no? Su o sea, tema, bueno. Momo. Que como... ganemos todos, ¿no? Que sí, sí. una parte. Bueno, Moyano como dirigente sindical tiene tanto derecho como cualquier dirigente sindical de claro. hacer una movilización. Hacer Hay que ver si los medios son. un paro, pero también depende del contexto político en el, en el que estás viviendo eso hoy en día se abrió las paritarias hay 5 millones nuevo de nuevos puestos de, de trabajo sí, no hay como decía esto no en, en un en, en una crisis internacional que se está derrumbando mucho el mundo en muchos lados no la verdad que sí es está bueno que si se están discutiendo todo, no mínimo no imponible el impuesto de ganancias porque el país está creciendo claro. si no, no si el país no estuviese creciendo no no estaríamos discutiendo cómo nos repartimos la plata claro. no ¿Y en estos lado, momentos Muy difícil, ¿no? Los momentos que están pasando en otros lados Muy difíciles, la verdad, que, que Argentina esté creciendo ya se muestra Hay sí. que destacar eso, ¿no? Sí, bueno, después, discusiones que vino de épocas remotas Así de foto de Moyano en el diario Somos Que, que estaba en la cacería de brujas en los 70. <risa> <Somos> Eso es Bueno <risa> La presidenta ahí en un, de curso creo que el, el martes. ¿no? Bueno, y, y después una cosa de Piumato más, porque en la marcha mañana había de todo, ¿no? Estaba el sí. Barrio Nuevo, que estaba, no tuvo la Plaza de Mayo, pero estuvo ahí convocando y movilizando, eh, bueno, la eh, adición de la mesa en el Lazo de los grandes terratenientes de... Argentina, ¿no? Los uh -huh. Sojeros, también. Y, bueno, un partido de izquierda, que decíamos, que <coughs> están siempre en contra de la burocracia sindical y ahora marcha con la burocracia sindical. Y, se, y también le decían, no, no somos funcionarios a Moyano, Moyano es funcionario a nosotros. Bueno, <risa> digamos... Digamos, tiene una ausencia de fuerza política claro. los partidos de del frente de izquierda que la verdad que partidos bueno, sin obrero Brigitte te cuento que tenemos 91 grados de humedad, para mí hay más igual estamos en 18 grados eh, y bueno hoy el tiempo va a estar mejorando con probabilidad de chaparrones va a haber vientos leves del sector norte y una temperatura mínima de 16 y una máxima de 22 mañana va a estar mejorando con cielo nublado parcialmente nublado vientos moderados del sudeste y temperaturas que oscilarán entre 13 y 17 grados y para el sábado si pensás salir de joda nubosidad variable, vientos leves a moderados del sudeste rotando al noroeste una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 así que va a estar bastante lindo y el domingo Vientos moderados salen desde el sector norte y una temperatura mínima de 14 y una máxima de 19. Pero parece que el fin de semana no hay lluvia, así que buenísimo. Muy bien, muy bien. Así que... ¿qué vas a hacer el fin de semana, Luigi? No, la, la verdad es que no tengo ni idea, todavía no tengo nada planeado, estoy ahí viendo qué onda... Igual tengo mucho, estudiar, tengo mucho para estudiar. Sí, yo esta semana semana que viene. Parece que me voy a quedar estudiando. La otra. Bueno, Luis ya... No vos... viene de vacaciones. Ay, de... oh, sí, de ya viernes. Estoy esperando las... Igual no. son dos semanas, ¿eh? es un poquito más, tres. Sí, ¿no? sí. Encima tengo que dar finales. Tiene que dar finales, ¿no? No, son finales fin de año. hoy No, yo tengo que dar, ahora tengo que dar tres. Pero bueno, vamos a ver. No sé si voy a dar las tres. Bueno, Luigi, ponete algunos temitas, después seguimos con más noticias. Bueno, vamos a seguir escuchando algo de zumo. Dale. No duermas más. Por vos, claro que... <ríe> No, necesito dormir yo. www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Quieres aprender música, música teatro, teatro, teatro, murga, murga. percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en Calle 144a, número 2222, Veracruz. Centro Cultural de la Juventud. No. Na, na. <ríe> Qué lindo cantas, Luigi. Qué lindos temas que pones. ¿Qué cómo Sabes se llama este tema? De los Rolling Satisfaction. Satisfaction, Satisfaction Vamos a estar escuchando después un poquito más de, de los rollies, de los Beatles. No lo pongo mucho, viste. No. no pero, pero cuando mucho, ponemos. Siempre nacional lo pongo. Sí. Oye, vamos a poner un poco de. Pero cuando de ponemos Rally. no se vamos. La otra vuelta con los Beatles pusimos como un rato largo. Está, está buena. Bueno, ¿seguimos con algunas noticias? ¡Dale! Del paro de la CGT al paro de camioneros, el antes y el después del escenario. El escenario montado en la Plaza de Mayo durante el acto encabezado por Hugo Moyano presentó dos fisonomías bien disímiles en el antes y el después de la convocatoria. Esas fisonomías distintas fueron, al final, el reflejo de la palabra del propio líder de la CGT, quien dejó en claro que no paró la CGT, sino que lo hizo camioneros con la adhesión de algunas organizaciones. Así el escenario confirmó esa situación, dado que durante la mañana aquel atril que coronaba el escenario con el logo de la CGT, repentinamente se cubrió por la tarde con una remera y una bandera del sindicato de camioneros, dando cuenta del cambio de situación y a la vez rectificando lo que en principio se anunció como un paro nacional de la CGT. Bueno, seguimos un poquito bueno, seguimos con, el mismo tema. con sí, bueno, lo bueno, estamos hablamos, diciendo. ¿no? la presidenta en San Luis yo bueno, lo que igual no entiendo este chabón no porque la verdad que llamó bueno de soberbia a la presidenta y mira lo que lo que dice aseguró que el gobierno ya no es nacional ni popular lo comparó con una dictadura y le adjudicó el famoso viento de cola internacional al crecimiento económico de los últimos años y, y, sí, y también eh... después lo que decía que le molesta y lo que no le gusta es la forma de imposición que tiene de hacer todo la presidencia, ¿no? la presidenta, ¿no? Por imposición, como si fuera una dictadura, sin consultar a nadie. O sea, ¿a quién le consulta él? O sea, ¿A quién a quién le importa su ¿A ¿Quién no le molesta que corte todo? Sí, o sea, me no, parece que a mí no me preguntó nada. <risa> no, igual, igual hay como la gente del sindicato tiene su derecho, ¿no? Pero también modificate el modo de hacerlo, el contexto en que lo haces digamos, que, bueno, el presidente estaba en San Luis, viste, justo daba el mismo casi horario de discurso. Sí. O sea, estaba viendo un poquito, justo cuando el presidente estaba San Luis. Y por ratito, oyendo arrancó con su discurso. Bueno. Pero San... igual de compararlo con una dictadura me parece que. Sí, se va no, un también. De eh, sí. Increpaba también a Néstor Kine, que él siempre. Si sí. no sé, vos te fijas en sus discursos, en todo, el proyecto nacional, el cómo su. Cómo se levantó la economía del 2001, mm. él se lo. Se lo. ¿Cómo se dice? Se lo dio a Néstor Kirchner en su mm. buena administración. Y después dice, ay no, pero fue. Y ayer dijo, no, pero ayer fue en contexto internacional que nos no permite que nosotros estemos bien económicamente. Ya, okay. se, se contradice. Bueno. Pero bueno. Igual la vida cada uno ahí. <risa> en Ah, barrio nuevo, barrio, barrio. como decía Piumato, una frase de Piumato que decía, decía? Reír, que bueno, en los camiones la carga más los trabajadores uh -huh. pero en, en el viaje se van pegando muchos bichos <risa> eh, porque estaba barro nuevo lo troco Está bueno, la, eh, frase. La, la mesa en la hace hasta Cecilia pando llamó ¿no? a apoyar la medida <risa> digamos que Igual es eh, justo el legítimo eh, el reclamo, claro. es, puesto la ganancia, digamos, tampoco un, un impuesto al, al trabajo, pero yo creo que siempre todos tenemos que contribuir en algo. Mm. Pero bueno. Bueno, voy a ver si puedo seguir leyendo. Hoy estoy medio arruinada. Se superó el conflicto entre el gobierno boliviano y la policía y se cruzan marchas en La Paz. El gobierno de Bolivia y los policías de bajo rango superaron el conflicto que mantenían amotinados a los agentes y suboficiales un paso clave para el Ejecutivo, cuya gestión es motivo de dos marchas, una a favor y otra en contra. De madrugada, funcionarios y representantes de los policiales firmaron un acuerdo salarial y de otros reclamos, lo que puso fin al conflicto que afectó durante seis días al normal desarrollo de la vida del país debido al amotinamiento de los efectivos. El acuerdo consta de 10 puntos, entre los que se sobresalen, según informó el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, un incremento de 100 bolivianos, 13 dólares, al haber básico y un bono adicional de 200 bolivianos, 26 dólares, según reseñas de la Agencia Estatal, ABI y DPA, con lo cual el haber de los agentes de menor graduación asciende a 2.175 bolivianos y se equipara al de sus pares de las Fuerzas Armadas. Bueno, parece que se arregló un poquito. Bueno, no, parece que está todo más en calma en Bolivia. Sí. Parece que estaba medio amotinado los lo policías que querían co cobrar lo mismo que las Fuerzas Armadas. Mm. Igual Evo dijo ahí hay intereses ocultos ahí detrás de los policías de su re reclamo. Sí, seguramente. Aparte por bueno, el nivel de tensión, que habían tomado <risa> eh, cuarteles de la, de sí, la policía, ¿no? Hablando, y muchos ahora, que estaban cerca vez. del palacio de, de gobierno de mm. Evo y Bueno, parece que y también justo también esa se, se cruzaba también con una marcha de los de los aborígenes, de los grupos originarios sí. de Bolivia, que por la carretera que iba a afectar su ecosistema. Mira, Luigi, hace poquito. Es... Pero no, los aborígenes fueron prudentes y prefirieron eh, dejar que hacer la situación la policía para hacer su, mm. su marcha bueno se van caminando las cosas se van caminando eh, hace poco va hace un ratito subió la noticia bueno dale para el rato eh. <risa> sí, eso, eso es bueno <risa> que mmm, se realizaron actualmente 10 juicios por delitos de lesa humanidad así que esto está bueno que de una vez por todas se vayan juiciando ¿no? a todos a todos los criminales. Dice, 10 juicios orales por delitos de lesa humanidad se realizan actualmente en Bahía Blanca, Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Chubut y Santiago del Estero. En Capital Federal, el Tribunal Oral Federal 6 encabeza el juicio por la asistencia de un plan sistemático para el robo de bebés durante la dictadura, cuya sentencia se conocerá el 5 de julio. En este juicio son juzgados Jorge Rafael Videla y Reinaldo Miñone junto a otros seis imputados por 35 casos la apropiación de menores. En tanto en Bahía Blanca se realiza el juicio por crímenes cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área eh, del quinto cuerpo del ejército, proceso que se encuentra en etapa de alegatos. En La Plata, el Tribunal Oral en lo, eh, en lo Criminal 1 encabeza el juicio que investiga delitos ocurridos en el denominado Circuito Camp en perjuicio de 280 víctimas y con 26 imputados y así sigue nombrando ¿no? cada lugar, pero bueno, tarde, pero bueno, vamos encaminados también con esto. Sí, la justicia llega, bueno, llega. llega, llega y llega con todo el peso, así que vamos juzgando a los genocidas que participaron de la represión, al, al pueblo. Bueno, celebramos eso desde Radio con todo. Bueno, Luigi, ya siendo las 11 y 20 casi de la mañana, eh, volvemos a dar eh, las direcciones y lugares donde se pueden comunicar con nosotros. Si quieren venir a visitarnos, a, a sumarse a este programa o hacer otro, alguna propuesta radial, contarnos lo que quieran, hablar un rato, tomar unos mates, pueden acercarse a la calle 10 entre 147 y 148, Número 4798 Nos pueden llamar al 3750-2211 eh, Puedes entrar al Facebook con toda comunitaria dejarnos un mensaje Si tienes ganas de participar a alguno de los talleres gratuitos del Centro Cultural de la Juventud eh, Acercate a la 144A entre 22 y 23 Número 2222 Entra al Facebook del Centro Cultural SSJ Verazategui informate de todos los talleres, los horarios, los talleristas y demás cosas. Bueno, Luigi, nos vamos escuchando un poquito de tu buena música. ¿Qué vas a poner? Un poco de cuarteto de Nos. La tensa esa banda, ¿no tenés? No, no la tenés. No, tenés el cuarteto de Nos. No, va, capaz que de nombre no, no a ver, la quiero escuchar. Eh, Uruguayo, una no, onda, no. no te va a gustar. Vamos a... A ver, qué onda. Últimamente me estás haciendo conocer bandas, ¿eh? okay. Bien. Bueno, chau a todos. Que tengan un lindo jueves. Hasta mañana. Hasta mañana, Luigi. Buen día. Chau. Hast Abogar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no romar, los caballos de la exaltación. La rutina ha de sol. Sotirin